Eh, justo el día antes del trabajador sale esta resolución, es eh, como una provocación, lo cual cayó muy mal en todos los trabajadores. Eh, y vemos que el gobierno, en vez de acercar posiciones, eh, la distancia, y ahora más que nunca estamos eh, enfrentados con los otros, eh, porque estas acciones solo llevan a eso y, de a a la salud siempre para atrás, de a a la salud siempre para atrás, Eh, como quedó demostrado, eh, o como está demostrado permanentemente, eh, con la falta de insumo, con la falta de recursos humanos, con la paratología deficiente, llevan que la población no pueda tener la atención que necesita y eso se traduce en los malos índices de salud que hay en la provincia. Los ¿no? indicadores son malos, somos casi en todos los primeros, o sea primero, pero para, para mal. la mortalidad más alta, los índices de muerte en infantil alto. Bueno, en general la salud pública está por el